la zona cero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 han junto, junto a otros eh, expertos en espeleología submarina, etcétera, han recogido muestras y tomado más de 20.000 fotografías escaneado en 3D la cueva y tomado eh, imágenes en 360 grados para que hoy oh, perdón, para que los eh, ¿Qué has No, no, es que le he dado un golpe al, al micrófono sin querer. Y es esto que parecía que rano, ¿no? me has descortado algo. No, no, no, para nada. Bueno, el caso es que han publicado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 Dilo Josep. Sí, Se llama Omoa Muy es, bien. En perfecto hawaiano. Pues eh, que voy a voy a veranear allí todos los años. ¿A dónde? A Hawái o a Moa A Tuvalu. No, yo me voy a la estrella Tabi para ver a mis amigos Teletavis. <risa>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 cercanías de algo desconocido, algún tipo de eh, avión, de artefacto, eh, bueno, cuéntanos Giuseppe eh, eh, qué es eh, lo que ha pasado, cuéntanos Yusep, sí, sí, cuéntanos, eh, perdona, es que me perdí, me perdí la introducción, no sé ah, quién a qué me has preguntado, porque que... justo sí. justo cortamos la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 Muchos eh, mitos eh, que la antropología, que es eh, tu caso, pero que también el mundo del misterio, el mundo de los enigmas, se eh, pueden estudiar. rosa.vientos.es, rosa.vientos.es, rosa.vientos.es, es, eh, Rosa .es, es la dirección, nuestra dirección de correo electrónico. Ahora escuchamos las noticias y después continuamos.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 Unos minutos además eh, eh, para conocer informaciones eh, Por ejemplo, las eh, profecías Entre comillas eh, O la profecía de este historiador eh, Joseph Guijarro No es un profeta, es un historiador eh, Pero es eh, llamativo porque Dijo que en 2020 Iban a pasar eh, cosas eh, Que iban a complicar eh, la historia Y la evolución del ser humano Bueno, ha pasado, no hace falta que expliquemos Lo que ha ocurrido, ¿no? Así es, y la gracia es que lo hizo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 Alucinante. Es eh, la demostración una vez más eh, de que no podemos eh, ni siquiera comprender, eh, ni siquiera valorar la inmensidad eh, de lo que tenemos en eh, delante. Dentro de esa inmensidad eh, no somos absolutamente nada. Tiene que ver...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 Un abrazo, muy buenas noches. Cuidaros.